Las escuelas de Villa Elvira denunciaron problemas de infraestructura. La comunidad educativa de la escuela secundaria número 54 y la primaria número 59, que comparten edificio en 122 entre 603 y 604, realizaron un abrazo simbólico al establecimiento para reclamar a las autoridades provinciales sobre distintas problemáticas que atraviesan. Les docentes denunciaron que hace años que exigen la construcción de un edificio propio. Las instituciones tienen una matrícula de 1000 alumnos entre primaria y secundaria. Se movilizaron para que el municipio brinde políticas de niñez. Bajo la consigna de la niñez es ahora, la concentración contó con actividades y juegos para las infancias y se denunció la falta de recursos que dispone la comuna a programas de niñez y adolescencia. Escuchamos parte de la lectura del documento en las puertas del municipio. Ante el aumento de casos complejos de niños y niñas y adolescentes con múltiples derechos vulnerados. Disminuyen la cantidad de servicios locales, de promoción y protección de derechos y se recurre a un, un 50%, un 50 la planta de trabajadores y trabajadoras destinados al cuidado de niñeces, adolescencias, al tiempo que no se ejecutan las, las partidas enviadas por la provincia de Buenos Aires en el marco de la ley de fortalecimiento de programas sociales un servicio que informa más cerca Realizan cortes en la avenida 31 para ensancharla. El municipio informó que se modificará el tránsito vehicular en la avenida 31 debido a las tareas de ensanche que se realizan entre la calle 501 y 507. Según indicaron desde la comuna, durante las próximas tres semanas se modificará el tránsito vehicular por los trabajos que se realizan en la zona. El municipio solicitó a los vehículos particulares evitar circular por la zona y en caso de hacerlo, pidió circular con precaución, respetando la velocidad máxima de 30 km por hora y las indicaciones de los trabajadores municipales que estarán señalando los desvíos pertinentes. La temperatura mínima para hoy en la región es de 10 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión.